Asómate a tu ventana Amor de mi vida Pedazo de mi alma Que ella a mis ojos quisieran mirarse En los dos luceros Que traes en la cara Quiero ver Que la luz de la luna me dé la fortuna de ver tu silueta. Quiero ver dibujando tu pelo las alas de un cuervo sobre tu cabeza. Si estás dormida despierta que al pie de tu reja te espera el que te ama Soy la mañana que llega a entregarte la llave dorada de un sol que te falta Quiero ver